Un estudio, hizo una a n t o l o g í a de sus textos, etc.、Eh, aparte de sus ideas, que en el fondo están muy ligadas a lo que hoy más nos interesa, porque hoy llegamos, vivimos un, la, con la psicología evolutiva, etc., un auge digamos, de i g a m o s d la teoría de la evolución, naturalmente de, la de Darwin, pero el concepto mismo de evolución, de tiempo, la relación tiempo y cultura, etc., que son cuestiones que me interesan a Versón, hoy están muy de moda.